...exo 20.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 Y guarda mis mandamientos No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano Porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano Versículo 8, 9, 10, 11 Son los que vamos a enfocarnos en el día de hoy Acuérdate del día de reposo para santificarlo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 ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto que Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Acuérdense que estamos viendo los miércoles. El principio que regula el culto cristiano Y sabemos que lo que regula El culto cristiano es La palabra de Dios Algo que nunca nos podemos Olvidar Es que el ser humano Cayó de su perfección Con que Dios lo había creado Y corrompió toda su naturaleza Y el hombre en esa naturaleza Corrompida no tiene la capacidad De adorar a Dios Corrompido como él es digno de ser adorado. Entonces Dios no dejó a la imaginación de los hombres la forma en que debe ser adorado, en la forma en que él debe ser honrado y respetado. El único que puede regular la forma en que se le adora es Dios mismo. Dios en la antigüedad estableció algo que conocemos como la ley. La ley está dividida en tres partes primero la ley moral y los diez mandamientos son parte de la ley moral es lo que debe regir la conducta de todo ser humano especialmente de todos aquellos que decimos y creemos en Dios segundo está la ley ceremonial en la antigüedad había algo que llamaba la ley ceremonial que era la ley ceremonial como el hombre había transgredido esa ley moral de Dios y la Biblia enseña que el, el castigo por transgredir la ley o más bien el castigo por el pecado porque sabemos lo que dice la escritura el pecado que es si a usted le preguntan dígame qué es pecado usted tiene que hablar lo que la Biblia llama pecado usted no debe inventar la Biblia lo dice en Primera de Juan, capítulo 3, quiero que vaya. Ya les explico qué es la ley ceremonial. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice la Escritura. Todo aquel que comete pecado, infrinque también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es el pecado? Infracción de la ley, o sea, transgredir, ir en contra de la ley. ¿Cuál ley? La ley moral. ¿Cuál ley moral? Los 10 mandamientos son suficientes para la conducta del ser humano, no debemos ni añadirle ni quitarle, cualquier otro mandamiento que aparece en la Biblia, se desprende de alguno de ellos, ejemplo, dice uno de los mandamientos, no cometerás adulterio o en otras palabras no fornicarás, ya sabemos los que hemos estado en un tiempo en la iglesia, que hemos visto las obras de la carne, Fornicación es todo pecado sexual. Cuando la Biblia prohíbe, no descubrirás la desnudez de tu madre. O en otras palabras, no tendrás relaciones sexuales con tu madre. ¿De qué mandamiento se desprende? Del mandamiento de no cometerás fornicación. Todo mandamiento que usted ve en la Biblia se desprende de los diez mandamientos. Entonces, Había una ley moral, que son los diez mandamientos, o hay una ley moral. Había, porque esta sí fue abrograda, esta sí fue quitada, la ley ceremonial. Cuando los hombres pecaban, Dios había dado una sentencia. La paga del pecado es la muerte. Podríamos estudiar esto a través de la Biblia. Alguien que violaba uno de los mandamientos, la sentencia sobre esa persona era muerte. Solo le doy un ejemplo y vuelvo al mandamiento que dice no cometerás adulterio. se acuerdan en el capítulo 7, finalizando el capítulo 7 del libro de Juan, la historia de una mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio y dice que la trajeron los principales y muchas personas del pueblo a Jesús y le dijeron maestro Jesús. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio y Moisés nos mandó que tales mujeres fueran apedreadas. Nosotros sabemos que eso no fue lo que mandó Moisés. ¿Qué fue lo que mandó Moisés? ¿Moisés mandó que las mujeres adúlteras fueran apedreadas? Moisés mandó que los adúlteros fueran apedreados. Para que haya una adúltera tiene que ver un adúltero. Así un hombre sea soltero y se acueste con una mujer casada. ¿Los dos son qué? Adúlteros. Profanaron una relación constituida. Mo Moisés nos mandó a pedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Y qué dijo Jesús? Se agachó. Empezó a escribir en el suelo. Y como insistían en preguntarle, él levantó el rostro y dijo, el que esté libre... ¿De qué? De pecado O sea, en otras palabras El que no haya infringido La ley Tiene autoridad para tirar la piedra Porque si usted pecó El pecado es merecedor De que usted también muera No solamente la adúltera ¿Y quién pudo tirar la piedra? Ninguno Porque todos acusados por su conciencia El principio siempre ha sido La misma Desobedecer a Dios trae ¿qué? Muerte Ir en contra de la palabra de Dios trae Muerte Era el castigo Entonces los hombres que transgredían la ley Ofrecían ¿qué? Sacrificio Lo cual era una sombra de lo que había de venir Ellos compraban un cordero y lo ofrecían en sacrificio el cordero cargaba los pecados de la persona era sacrificado y moría en lugar de la persona era la ley que sacrificial pero esa ley sí fue abrogada ¿por qué? porque ya Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya nosotros no tenemos que ofrecer sacrificios porque ya Cristo es el único sacrificio acepto la Biblia dice con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y la tercera ley era la ley civil y esa ley civil era la encargada de castigar a quienes a los pecadores que no se arrepentían esa era la ley civil la ley civil no fue abrogada, la ley moral no fue abrogada, la única que fue abrogada ¿cuál fue? La palabra abrogar es quitar ¿no? No fue quitada, la única ley que fue quitada fue la ley sacrificial porque todos los sacrificios o ceremonial fueron cumplidos en Cristo Las fiestas de la antigüedad, los judíos celebraban la Pascua pero ¿qué dice la Biblia? Cristo nuestra Pascua ya fue ¿qué? sacrificado ya o sea, nosotros no nos toca celebrar ninguna ceremonia o ningún rito judío o ningún rito que Dios exigía en la palabra ¿por qué? porque Cristo ya fue ¿qué? sacrificado por nuestros pecados entonces ya con esto en mente ya sabemos que los 10 mandamientos son ¿qué? ley moral y el cuarto mandamiento es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 si la ley moral no fue abrogada, no fue quitada, es obligación para el ser humano guardar el día de reposo. Está dentro de la ley moral. La ley moral dice, no tendrás dioses ajenos. ¿Podemos tener dioses ajenos? No te harás imagen para postrarte y adorarlas. Podemos hacernos imágenes No tomarás el nombre de Dios en vano ¿Podemos tomarlo en vano? Acuérdate del día de reposo para santificarlo Tenemos que acordarnos y santificarlo Honra a tu padre y a tu madre Hay que honrar a padre y madre Esto fue quitado No matarás No mentirás No cometerás adulterio perdón, esto hay que guardarlo, no codiciarás, esto fue quitado, o sea, ninguno de los mandamientos de la ley moral fue abrogado, si la Biblia enseña que tenemos que guardar la ley moral, el día de reposo tenemos que guardarlo, es una obligación, es parte de la ley moral, es parte de la conducta cristiana. Mire hermanos, estoy seguro que una de las cosas que ha hecho que este mundo se degrade cada día más y más, es el quebrantar el mandamiento del día de reposo. No estoy diciendo que el mundo no siempre haya sido malo, ha sido malo, pero estamos viviendo los peores momentos de la humanidad en cuanto a maldad se refiere. Pero ¿por qué?, Porque ya la gente no guarda el día de reposo Ya la gente no dedica un día Para fortalecerse en Dios Para adorarlo, para buscarlo Para escuchar su palabra Para dedicarlo al servicio de Dios Es obligación guardarlo Vamos a ver varias cosas Esta enseñanza la vamos a dividir Por lo menos en tres miércoles Hoy vamos a hablar primero De lo que implica el día de reposo el próximo miércoles vamos a hablar de por qué fue cambiado de sábado a domingo. Y el tercer miércoles vamos a hablar de cómo santificarlo, porque dice santificar. Entonces, empecemos el versículo 8. Lo primero que la Biblia habla es: "Acuérdate del día de reposo". Porque el cuarto mandamiento empieza de esa manera. Mire, mire, no dice guardarás el día de reposo Si no acuérdate ¿Por qué que será que la palabra de Dios empieza así? Porque el hombre tiende a olvidar lo que Dios le dice Porque el hombre está tan ocupado haciendo su voluntad Y tratando de conseguir lo necesario para esta vida y aún más de lo necesario que tiende a olvidarse el día de reposo que tiende a olvidarse de que Dios dijo seis días te regalo para ti uno de esos días me lo digas a mí vamos a empezar algo el versículo 9 dice seis días trabajarás ¿sí, no? pero el séptimo es Día de reposo ¿Cómo empezó la vida del hombre? ¿Cómo en el primer día que hizo Dios? La luz ¿Se acuerdan? Segundo, tercero, cuarto, quinto En el quinto creó las aves, creó los peces En el sexto creó algunos animales y creó al hombre En el sexto día y dice fue la tarde y la mañana el día sexto. O sea, yo no sé por qué nosotros medimos mañana y tarde para decir un día. Antes se medía tarde y día. Por lo general empezaba a las 6 de la tarde, lo que nosotros conocemos hoy, de las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde era un día. El hombre fue creado en el sexto día. Y el séptimo día Dios reposó. Y le digo al hombre que lo tenía que guardar ¿Cómo empezó el hombre? O sea su primer día de vida ¿Cómo fue? De reposo Dedicado a Dios ¿Cómo inició la vida del hombre? En comunión con su Dios ¿Cómo deberíamos de iniciar nosotros nuestra semana? En comunión con nuestro Dios Pero ¿Sabe qué hemos hecho? Lo hemos olvidado Estamos tan ocupados buscando nuestra propia voluntad Y estoy hablando en estos últimos tiempos más Porque deberíamos de esforzarnos más de lunes a sábado Y el domingo dedicarlo al Señor Mira hermanos yo me acuerdo hace 20 años Un cristiano iba a buscar trabajo Y si le tocaba trabajar un domingo no trabajaba no aceptaba ese trabajo y no es que fuera irresponsable sino que aún hace 20 años los cristianos sabían que era el día del Señor, todavía no respetaban, todavía lo veneraban como dice algunas partes de las escrituras pero hoy en día ni siquiera nos acordamos hay gente que el domingo lo utiliza para ir a pasear tú vas a pasear estás haciendo que la voluntad de Dios o tu voluntad vas a pasear para quién vas a pasear para Dios o para ti miren Isaías 58 acuérdese del día de reposo empieza el mandamiento para santificarlo Isaías 58 versículo 13 dice si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer qué tu voluntad en mi día santo o sea el día de reposo era para hacer la voluntad de quién de Dios no la tuya ni la mía seis días se nos dio para hacer todo lo que necesitamos y, y tenemos que hacer Pero Dios dice, uno de esos días es mío. Lo vas a guardar. Y tienes que retraerte, o sea, tienes que abstenerte de hacer en el día de reposo tu voluntad. Hago una pregunta. ¿Hemos pecado? ¿Hemos hecho nuestra voluntad el día de reposo? Lo utilizamos para Dios, para nosotros Dios no nos prohíbe Acuérdese de lo que le dimos en el Catecismo Menor el miércoles pasado Que en el día de reposo tenemos que retraernos de hacer cosas Que en los otros días son lícitos O sea que el domingo se convierten en que Bueno para los judíos en el sábado se convertía en pecado ya el miércoles hablamos de por qué el sábado judío pasó al domingo cristiano ya después lo hablamos pero tenemos que abstenernos de hacer que nuestra voluntad de buscar las cosas que a nosotros nos parecen buenas cosas que son lícitas en seis días pero el séptimo no porque ese séptimo tiene que ser dedicado a Dios y yo Algo puedo reconocer hoy Nosotros como creyentes hemos Violentado El día de reposo Hay gente que uno le pregunta ¿Por qué no viniste el domingo al culto? No, es que Lo diqué para Para dormir No, escúcheme Es de reposo Pero ese reposo es en Dios Es el día para Dios ¿Quiere dormir? Duerme el festivo. ¿Quiere dormir? ¿Por qué no duerme el sábado? No, porque mi patrón me echa. Porque tiene que dormir el domingo que es el día del Señor. Y ustedes saben que como iglesia nosotros no tenemos la costumbre de utilizarle los festivos a la gente. Aquí no nos inventamos que un día ayuno, que un día yo no sé qué. No, el festivo cuando cayó el lunes disfrútelo es suyo si quiere ir a jugar fútbol juegue fútbol si quiere ir a bañar bañese si quiere ir a pasear pasee haga lo que quiera ese día es para usted pero mire si retrajeres en el día de reposo tu pie para hacer tu voluntad en mi día santo ese día quien es Vamos a ver que en el Antiguo Testamento era el día de reposo sábado. En el Nuevo Testamento se llama el día del Señor, que es el día domingo. Pero bueno, no vamos a hablar del cambio. Hoy. Pero dice, "En mi día santo". ¿Y para ti tendría que ser qué? ¿Una carga el domingo? ¿Una carga el día de reposo? Está leyendo conmigo Isaías? Y lo llamar es delicia. Es un día para deleitarnos en el Señor. Uno de los Salmos dice deleítate a sí mismo en el Señor. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Para ti no debe ser una carga el domingo. Para ti no debe ser una carga... Guardar el día de reposo para Dios, para ti tiene que ser una delicia. Debe ser una gloria para ti. Un tiempo de refrigerio donde lo dedicamos al Señor. Y sigue diciendo, si lo llamar delicia, santo, glorioso de Jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos o sea esto es parte de cómo hay que santificarlo pero mire parte de esa santificación acuérdate del día de reposo para santificarlo es no andando en tus propios caminos y hay cosas que nosotros en nuestro propio camino hacemos que son lícitas pero no el domingo o no el día del Señor el día del señor es para él no para nosotros red no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad tremendo no ni hablando tus propias palabras ahí es donde la Biblia dice hablando entre vosotros con salmos con himnos, con cánticos espirituales el tiempo de dedicado al Señor el tiempo de congregarnos el tiempo de andar juntos ah mire, mire es una carga el día de reposo para el creyente no es una delicia es un día santo, glorioso donde nos retraemos de hacer nuestra voluntad, no andando en nuestros propios caminos, no buscando nuestros propios deseos, sino dedicándolo todo el tiempo al Señor. Yo estaba estudiando esto dije, Señor, si en algo hemos pecado los creyentes, es eso, ¿en dónde Dios bajó las demandas de su día de reposo? ¿En dónde la Biblia dice que el día de reposo no hay que guardarlo con la misma calidad de antes en donde la Biblia nos enseña que tiene que ser para nosotros bueno medio día para Dios y medio día para, para mí ah usted me dirá, pero pastor hay algunos trabajos que no se pueden dejar mire que la misma Biblia enseña Y si nosotros buscamos los catecismos antiguos O sea, lo que enseñaron las iglesias antiguas Era Solo en aquellos trabajos Que son dedicados a obras De misericordia Hago una pregunta, un bombero Que lo tengo que trabajar el domingo ¿Tiene que trabajar? Claro ¿Un doctor? Claro ¿Una enfermera? Claro ¿Un zapatero? obra de misericordia hace un zapatero no es que yo lo dedique al sábado a la humanidad sí pero hágalo de lunes a sábados y si le hace falta el domingo pues traje una hora más de lunes a viernes pero ejemplo se enferma una persona le da le pica como se llama eso la peritunitis y no encuentra en el médico el, en el hospital el médico se muere es una obra de misericordia que hace el médico aquellas cosas de misericordia el señor no la reprochó cuando lo juzgaron a algunas personas es que tú no guardas el reposo él dijo quién no saca a beber a su burro si se le cae un animal a un hueco usted no lo saca se cayó el domingo el, el sábado y el sábado era para los judíos ay se cayó el sábado no el, el domingo lo sacó aguante ahí no es una obra de misericordia tú no te puedes retraer de hacerla o sea como iglesia no nos podemos retraer de hacer obras de misericordia y los que trabajan en ciertos trabajos que son parte de la misericordia de Dios para la humanidad tienen que hacerlo, tienen que guardarlo tienen que cumplir su trabajo un policía encargado de la seguridad, los que les toca trabajar, tienen que trabajar pues yo le digo hermanos muchos trabajos y tristemente porque este mundo se ha dejado absorber por el consumismo y por el capitalismo y yo les enseñaba hace 30 o 40 años ni la tienda se abrió un domingo ni la tienda hay muchas cosas que el ser humano por ese afán hacer su voluntad, porque si trabaja es para qué, para hacer su voluntad, bueno pastor yo no voy a trabajar el domingo que trabajen mi, mis empleados, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, o sea si tuviéramos una empresa lo mejor sería que el domingo estuviera cerrado, nosotros tenemos un amigo en Villavicencio, se llama Felipe, Él tiene un restaurante que llama Salsa Parrilla, tiene dos. Pregúntele a cualquier persona al restaurante, ¿cuál es el día que más se vende? El domingo. Felipe trabaja el lunes a sábado, el domingo no abre. Y él nos decía que los que se ganan el domingo ahorita Dios se los da en la semana. ¿Y qué hago yo si tengo un trabajo? Pues hermano, deberíamos de empezar a hablar para que de alguna manera Dios nos empezara a perfilar para otra cosa No estoy diciendo ya deje su trabajo, porque usted tiene familia, ya hemos pecado en esto, ya no lo vamos a soltar. Pero deberíamos de pedirle a Dios de que nos ayude a encaminarnos en otra cosa o en otro trabajo que nos permita trabajar de lunes a sábado escúcheme usted no va a ir a renunciar mañana a su trabajo no le estoy diciendo eso tenemos que ser sabios no podemos ser irresponsables con nuestra familia ahora pero sí deberíamos de pedirle al Señor Señor ayúdanos quiero hacer tu voluntad quisiera dedicar el día de reposo al Señor ayúdame a hacerlo en este momento Señor sería muy responsable que yo suelte mi trabajo porque tengo una familia y algunos tal vez tendrán ahorros y aguantarán pero hay otros que no tienen ahorros, tienen deudas, entonces no pueden entonces ya no podemos retraernos, pero los que están en este momento estudiando, que no trabajan si les ofrecen un trabajo donde tenga que trabajar el domingo ¿qué dice? te, te ¿cómo es que? si te retrajeres astente de aceptarlo astente pidámosle a Dios que nos ayude el día de reposo no es para hacer nuestra voluntad no es para buscar nuestros propios caminos, tenemos que llamarlo delicia, santo al Señor glorioso de Jehová es el día que el Señor creó para él para que el hombre lo buscara. Hermano, qué bendición los creyentes, qué bendición los que venimos los domingos, nos congregamos que juntos cantamos, que nos edificamos unos a otros, que nos exhortamos y nos motivamos a las buenas obras, que escuchamos la palabra, que nos alimentamos del buen alimento, que nos fortalecemos en el espíritu para enfrentar una semana dura de tentaciones, de palabras vulgares que tenemos que escuchar, de cosas difíciles que vamos a afrontar, pero moralmente estamos parados, ¿sabes por qué? porque estamos dedicando el día santo, glorioso y para nosotros es un deleite para el Señor pues les decía yo, creo que parte del degeneramiento moral de la sociedad es que hoy en día por el consumismo y el capitalismo las empresas y los negociantes dijeron abrimos los domingos nuestros negocios abrimos los domingos el día de mercado cuando era vaya a Santander de Quilichao el día de mercado es los sábados Acuérdese en los pueblos en la antigüedad, ¿cuál era el día de mercado? El sábado, ¿sí se acuerda o no se acuerda? Hoy el día de mercado ¿cuándo es? El domingo, ¿por qué? ¿por qué cambiamos? ¿Sabe por qué? Porque se nos ha olvidado cómo empieza el mandimiento, acuérdate del día de reposo, no te olvides, no te dejes enredar por el consumismo de este mundo, no te dejes llevar por el capitalismo. que el patrón te diga vea necesito que me trabaje el domingo hay gente que no trabaja si no es lunes a sábado pero a veces los ponen día extra vea jefe sabe que yo yo le doy dos horas diarias si quiere de lunes a viernes pero regáleme el domingo démelo para mí démelo para dedicarlo al Señor no lo negociemos porque negociamos las cosas de Dios porque tan fácil no nos olvidamos será que por naturaleza seguimos siendo rebeldes acuérdate del día de reposo no te olvides no nos dejemos enredar acuérdese que dice la biblia ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo para qué Para agradar aquel que lo tomó por soldado. ¿Sí saben dónde está ese versículo? no Ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo. Para agradar aquel que lo tomó por soldado. Ese versículo está, ya se lo digo, en Timoteo. Segunda de Timoteo. versículo 4, capítulo 2, versículo 4 ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado no nos dejemos enredar hermanos yo les he contado a ustedes que hay unos libros apócrifos que aparecen en algunas biblias por lo general en las ediciones católicas que se llama primera y segunda de Macabeos son libros históricos y en ese tiempo la cultura griega o helénica ya había tomado mucha fuerza y era el imperio que predominaba, en ese tiempo el sacerdote se llamaba Haxo y ellos hacían los servicios religiosos a la carrera, ¿saben para qué? para seguir corriendo a los juegos griegos, a los que hoy en día nosotros conocemos como los Juegos Olímpicos que nacieron en Grecia pero ellos hermanos se, se quitaban sus vestidos se vestían y se iban a los Juegos Olímpicos o sea como quien dice Dios qué pena estamos de afán tengo que ir a hacer otras cosas entonces vamos a acelerar el culto como vamos a acelerar el culto para dedicarnos a cosas que a nosotros nos agradan o sea lo más agradable para nosotros debería ser la dedicación al Señor Escúcheme, son cosas que no son prohibidas en los otros días. Pero el día de reposo tenemos que retrajernos de hacer nuestra voluntad, de caminar en nuestros caminos. Tenemos que llamarlo santo y delicia y glorioso al Señor. Miren el capítulo 56 de Isaías Isaías capítulo 56 acuérdate del día de reposo por favor no lo olvidemos es el día que el Señor estableció para él, es el día santo y glorioso de Jehová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 que guarda el día de reposo para no que profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal, el extranjero que sigue Jehová no hable me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco He aquí soy árbol seco, porque así dice Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto,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 Y haré que se deleiten en mi casa de oración con sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Miren, había bendición o hay bendición en dedicar el día santo para Dios. ¿Cuántas cosas no nos hemos perdido? por hacer nuestra voluntad por no abrazar el pacto de Dios por profanarlo Entonces, el mandamiento específicamente empieza acuérdate del día de reposo quiero que lo volvamos a leer acuérdate del día de reposo éxodo 28 para santificarlo seis días trabajarás o sea que el mandamiento implica algo ¿qué implica? que el ser humano tiene la responsabilidad delante de Dios trabajar ganarse sus sustentos ¿pero en cuántos días? en seis pues lógicamente ya hay gente que tiene ventaja y eh, trabajará uno pero en uno se gana lo que necesita ganarse está bien por ellos, gloria a Dios por ellos, para los seres humanos normales, se notan seis días, y es una responsabilidad, ¿cuánto más para el creyente? Acuérdese el mandamiento, el que no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo, y ha negado ¿qué? La fe, o sea, el mandamiento implica acordarnos del día de reposo, pero no olvidarnos de nuestra responsabilidad de trabajar todos los días. De trabajar para levantar ¿qué? Nuestro sustento. La Biblia dice, he escuchado que hay algunos ociosos entre ustedes, y el que no trabaje, no coma. Entonces, implica trabajo. Versículo 7, pero has trabajado los seis días, más el séptimo día es de reposo. ¿Para qué? Para que laves el carro, para que arregles la bicicleta, ¿sí? Ahí dice, ¿para quién? Para Jehová tu Dios, ¿para quién es este día? Para Dios, hago una pregunta, ¿hemos pecado? ¿Hemos pecado quebrantando el día santo del Señor? ¿Lo hemos profanado? ¿Hemos dejado de abrazar su pacto? Sí. ¿Hemos sido participantes de la descomposición moral de este mundo? Claro. Porque es el día que dedicamos para Dios, ese esa es la fuerza que tenemos para santificarnos y caminar en santidad en la semana. Por eso creo, ¿no? Que es parte de la ley moral de Dios. Hace parte de la moralidad. O sea, que no guardarlo es inmoral, hermano. Retriegámonos de hacer la voluntad nuestra. De buscar nuestros caminos. Que Dios haga que para nosotros el día que dedicamos a Dios sea especial sea deleite no sea una carga en las, en las iglesias de la antigüedad usted sabe cuánto duraba un sermón más o menos entre cuatro y 6 horas y uno hermano no se pasa lleva hora y diez minutos y la gente lo está mirando como mal cuatro a seis horas duraba un sermón bueno los reformadores tenían una capacidad impresionante hay que admitirlo pero el pueblo se deleitaba lo disfrutaba lo gozaba era parte de la bendición que ellos tenían que Dios nos ayude a acordarnos del día de reposo para santificarlo quiero adelantarles algo Dios coronó la obra de la creación con el día de reposo o sea Dios en seis días hizo la creación y lo culminó con un día de reposo ¿sí no? parte de por qué nosotros los creyentes pensamos que el día fue cambiado de sábado domingo es por la obra de redención que es más gloriosa que la creación. Y la obra de la redención Dios la culminó con un día, con el primer día, el domingo. ¿Qué hizo el domingo Cristo? Resucitó. O sea, la obra de la redención más gloriosa que la creación fue culminada con un día glorioso domingo que es llamado en la biblia el día del señor más o menos esa va a ser nuestra puerta de entrada para el próximo miércoles hablar de por qué cambió del sábado judío al domingo cristiano pero quiero que se vaya con esto en su corazón acuérdate del día de reposo para santificarlos porque en seis días hizo jehová los cielos y la tierra en seis días lo hizo La, El mar y todas las cosas que en ellos hay Y el día séptimo descansó Por tanto, lo bendigo Jehová Y lo santifico Padre, gracias Te damos Por permitirnos Una vez más Estudiar tu palabra Una vez más escuchar la escritura Señor en dos, tres semanas atrás habíamos visto a quien hay que adorar cómo hay que adorar y este cuarto mandamiento nos enseña el día que el Señor estableció para la adoración el día que el Señor estableció para que lo dedicásemos a Él ayúdanos a entenderlo Señor que es parte de de nuestra responsabilidad en la obediencia a Dios acordarnos del día de reposo para santificarlo ayúdanos a ser responsables en seis días o oh rey del cielo con nuestro trabajo que no lo profanemos el día de reposo Padre que abracemos tu pacto, que lo llamemos delicia, que nos retraicamos de hacer nuestra voluntad, que no busquemos nuestros caminos, sino que busquemos glorificar al Señor en ese día. Como dice la palabra, más el séptimo día de reposo para que oh va tu Dios que nosotros lo entendamos este día es para ti este día tiene que ser parte de nuestra dedicación a nuestro Dios Señor y Salvador gracias Señor por la obra de salvación que tú la culminaste un domingo con la resurrección de los muertos ese día lo estableciste como el día del Señor para que la iglesia lo guardase para que ese día hiciéramos memoria de la obra de la salvación escucháramos la palabra cantáramos lo dedicáramos a ti en adoración y en exaltación todos los días oh rey del cielo que nos permitas hacerlo Señor gracias, gracias, gracias por esta iglesia permite que nosotros podamos respetar el día de reposo venenarlo como lo dice el salmo 51 y que podamos disfrutar de las bendiciones de recibir la palabra está bien venimos y damos gloria a Dios pero también recibimos la bendición de tu parte Ayúdanos y enséñanos a honrarte, enséñanos a glorificarte, enséñanos a bendecirte Señor. Padre muchas gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.